mortales. Wow. Saludos. Terrestrización. <risa> Clínicas, gobiernos, negocios, gestiones. Boss. Mm -hmm. Oíd, oíd, oíd mortales. Oíd, mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de oídos mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica nuestro compañero Julio Pardo y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra con nuestro compañero Fernando Tebele desde que comenzara esta cuarentena. Sabes que nuestras vías de comunicación son el Facebook Oíd Mortales 2011. También podés comunicarte por nuestro email que es oídmortales.com. 2011.yahoo.com.ar Si no tenemos nuestra página, que es www.oidmortales.com.ar Y si no, podés dejarnos un mensaje a este WhatsApp de contacto, sí que es el 153-181-3126. Y hoy es un día en que para muchos es feriado, para otros es un día más de esta de esta pandemia y nos vamos acercando a los 90 días ya de, de estar este en cuarentena y de estar sufriendo y, y transitando este camino insólito, nuevo para todos y para todas de este coronavirus que nos tiene a todos tan tan angustiados, tan preocupados y que obviamente no es lo mismo transitarlo en una casa con un fondo o un patiecito, con un poco de verde o un departamento grande, que en otros lugares en donde el espacio es reducido, en donde puede faltar hasta el agua, cosa que a uno le parece insólito, que viviendo en la ciudad de Buenos Aires haya lugares en donde falte el agua y para eso, Vamos a recordar una entrevista que hicimos con el licenciado Aldo Pagliari, que él es quien está a cargo del Centro de Salud número 20 en el corazón de la Villa 1 11 y vamos a charlar con él, eh, bueno, cómo está la situación, cómo se vive ahí en la Villa, qué pasa con los trabajadores, con mis compañeros del equipo de salud en este momento que estamos transitando. Y por el otro lado vamos a tener otra entrevista que ya hicimos con el doctor Oscar Barcarcel, ahí está, eres eh, es un compañero muy cercano al doctor Alberto Crescenti, está siempre que sale el doctor Crescenti en los distintos operativos, en los distintos lugares donde esté, Está ahí Oscar ahí al lado, es un compañero nuestro del Hospital Pirovano, esposo de una querida amiga también del hospital. Así que bueno, vamos a charlar también desde lo que es la Ciudad de Buenos Aires, cuál es la situación y la realidad del SAME, eh, que es tan, tan reconocido y que tiene digamos un tiene tiene un, un aprecio especial, creo que todos los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires en general, Este, por lo que es el SAME, a partir de la gestión de Alberto Crescenti. Y te cuento que con respecto a la música, eh, tuve así como un, un recuerdo de las épocas, eh, no sé, allá por los 70 en que yo estaba en el secundario, y que escuchábamos ciertos eh, ciertas bandas, nosotros le decíamos ciertos conjuntos, uh -huh. que ya nos escuchan por distintas razones, Pero que está bueno, bah, creo que va a estar lindo compartirlos con los oyentes y creo que muchos y muchas de ellas los van a les van a reconocer. Así que, por ejemplo, te dejo así alguna para ir pensando y para que vayan ubicándose en tiempo y espacio, y una banda que se llamaba Vivencia, que era un dúo que se formó más o menos por el año 72 y sus integrantes eran Eduardo Facio y Héctor Ayala. Héctor Ayala falleció en el 2016, ya, ya no está con nosotros. Pero, bueno, quizá no tuvieron un trayecto demasiado largo, eh, pero realmente fue una banda que, para los que en ese en esos años transcurríamos nuestra adolescencia, tenía temas que para nosotros fueron emblemáticos y que uno los vuelve a escuchar y se le cae un lagrimón, porque eso porque eso es así. Eh, para quienes llegaron a conocerlo, Héctor Ayala falleció después de transcurrir durante muchos años una enfermedad que, bueno, alguna vez hemos charlado de ella, que es el Parkinson, ¿sí? Así que alguna de sus complicaciones hizo que, que falleciera no, no tan mayor, pero bueno, eso es lo que pasó con él. Eh, entre las entre las canciones que, que nosotros escuchábamos en esa época de vivencia había una que creo que fue como la más famosa la más reconocida que se llama mi cuarto o algunos le dicen en mi cuarto porque así comienza la canción así que durante el programa vamos a ver si si podemos escuchar algo de, de Vivencia, justamente en mi cuarto. Y hubo otra banda, Luis, que no fue tan conocida como Vivencia, pero quienes somos de esa época igual la deben reconocer, porque más o menos era del... Vivencia habrá sido del 72 y Pastoral, ahí nomás, 72, 73, y que fue esta banda que yo recién decía, Pastoral, también, un dúo, Estilos, yo no, no era en el mismo estilo, pero estos dúos que surgieron, como surgió en su momento sui generis, bueno, Pastoral, Vivencia, fueron dúos este también emblemáticos, y en el caso de Pastoral, sus integrantes eran Alejandro de Michel y Miguel Ángel Dauzkin, así es el, el apellido. También tenían un estilo un poco más este desafiante, quizá, Eh, con música más de tipo acústica, con una cierta línea poética en sus en sus canciones. Eh, y ellos tuvieron eh, un álbum que que, que fue súper conocido en ese momento y que fue producido por Lito Nevia, que se llamó En el hospicio. Y ese tema, En el hospicio, es el que también vamos a, a escuchar. Y después también vamos a tener Este quizás es más conocido porque uno de sus integrantes todavía hoy tiene presencia musical y es el señor Gustavo Santaolalla, ¿sí? La banda se llamaba Arco Iris y el tema que vamos a escuchar es Mañana Campestre, que yo siempre pensé que era Mañanas Campestres. Y en realidad, buscando estrictamente la letra, bueno, y algo de su historia, en fin, uno empieza a entrar y, y empieza a buscar otros temas este, y otras y otras cosas, eh, me encontré con que es Mañana Campestre. Me quedé sorprendida. En el caso de Arcoiris, no eran una banda, un dúo, sino que eran había más integrantes, porque aparte de Santa Olalla, Estaba Ara Tocatlián, Guillermo Bordarrampé, Horacio Gianello, Danaís Winica, o Dana, también conocido. Bueno, sí que era una banda un poco más más grande. También de épocas como Vox Dei, Manal, Almendra, Los Gatos. Bueno, todas todas estas, estas bandas, estos grupos, que para los que ya tenemos los 60 cumplidos, han sido emblemáticas. Así que, bueno, espero que la música que seleccione esta vuelta para este programa también la esta vez la seleccioné yo no tuvimos la presencia de nuestro musicalizador, nuestro nuevo musicalizador Joaquito Youtuber <ríe> del último lunes, pero le daremos lugar en otro programa, o sea que no pierda las esperanzas esta vuelta fue como que me agarró a mí un viejazo Luis, así así de simple no esta, la, la pandemia esto de estar en casa hace que uno aparte de revisar cajones y reorganizar cosas y encontrar cosas que ya hace rato que no usaba y digo, bueno, ya las tengo que tirar, bueno, uno vuelve a encontrarse con esta música y estos recuerdos de, de pocas bueno, que pasaron con sus alegrías y con sus tristezas también, ¿no? Así que bueno, Luis, espero que te guste esta vuelta a la música, no sé si a, a Fernando le va a gustar, si a nuestros oyentes le gustará, pero bueno, esperemos que que compartan con nosotros estos estos momentos musicales de los 70, digamos, ¿sí? Muy bien. Bueno, sí, viejos conocidos todos. Uh -huh. eh, vivencia, me acuerdo, sí, haberlos escuchado ser un poquito más grande que vos, pero bueno, no no no andaba mucho por esa por ese tipo de música, pero siempre, bueno, en algún momento los he escuchado. Bueno, este si te... sí sí este sí, digo vamos a una pausa, vamos a una pauta, una cortina y arrancamos con las entrevistas que parece? perfecto, estamos entonces en oír mortales oí mortales.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 Lávate las manos regularmente. Estornuda o tose en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos Buenos Aires. OID Mortales. quédate escuchando Oíd Mortales Buenas noches, Aldo Hola, ¿cómo Qué te va? Qué suerte que cortaste ese zoom que tenías anterior <risa> Solo por ti Ay, gracias Gracias, muchas gracias Para que no se ponga celoso Luis por mí y por Luis, ¿vale? Claro, exactamente. Por vosotros. Y por Fernando también. Bueno, Ando, ¿por dónde querés? Empezá por donde quieras, contame, no sé, lo que vos tengas ganas. ¿Cómo va la ovilla 1-11-14? Bueno... Este como siempre viste que que vos conocés y la villa por supuesto para la gente es muy difícil, digamos, ¿no? Este este por las condiciones este eh de vida por por lo que no se ha avanzado en todos estos años en en que eso deje de ser una villa, armar un barrio, digamos, entonces como eso no se hizo, bueno, el dengue nos golpeó durísimo, porque el dengue golpea justamente en lo que ahora se denominan barrios populares o que históricamente conocemos como villas y este golpea ahí mucho más fuerte y después ahora el corona, porque pues para protegerte del corona necesita dos cosas, aislamiento e higiene. Y bueno, el aislamiento ya es muy difícil porque el hacinamiento es enorme y las condiciones de higiene este Eh, bueno no siempre este son las mejores ahí en general hay agua salvo algunas manzanas donde baja mucho la presión durante el día este pero bueno eh, está todo lo demás lo que cuesta lo que cuesta hacer un aislamiento lo que cuesta este lo que cuesta las cosas de higiene también no es cierto Este, claro. Así que bueno, por eso está complicado y bueno, ya este, estamos en un momento en que viene creciendo la cantidad de casos y, y peor que eso, la cantidad de casos graves y la cantidad de muertes, ¿no? Claro, eso es lo que se veía como que en general había más muertos, pero más jóvenes también. Sí. Esto es sí, así. porque lo que tiene mucho que ver con la con la este, con, con, con la mortalidad es este no tanto la edad sino lo que se llama las comorbilidades, en particular la diabetes, pero bueno, también la obesidad, la hipertensión, los problemas respiratorios, o es ese combo es este el que hace más letal la cuestión. Lo que pasa es que ese combo en los sectores más pobres este viene antes viene antes por las condiciones de vida y y las condiciones de alimentación en general uh -huh. ya socialmente hay este como casi tres formas de alimentación muy distintas según el sector social entonces en en en la gente más pobre bueno el tema de justamente la diabetes, justamente la obesidad, la hipertensión. Son este factores muy fuertes digamos uh -huh. y también creo que en muchos casos bueno hay ciertos factores que uno los puede visualizar, pero a veces hay otros factores que por ahí la gente ni sabe que, que los tiene o no eh, bueno muchas veces este muchas veces no sabe que, que los tiene pero pero bueno muchas veces sí y bueno es difícil tratarlo es difícil hacer otra dieta este digo si vos vas estos días a cualquiera que va estos días a la verdulería ve que este eh, las verduras todos los días aumentan de precio este tremendo digamos y así pasa siempre uno dice bueno una dieta rica en verduras y frutas bueno anda a comprar verduras y frutas para toda la familia digamos no y si no no, sí, no alcanza este y así con todo digamos no entonces este eh, eso te va condicionando las dietas te va condicionando además la este, esto la forma de vida las posibilidades de, de descanso ¿no? digamos todo el estrés tiene mucho que ver con con, con, con la obesidad directamente como bueno todas estas cuestiones van haciendo un combo no uh -huh. Eh, ¿Cómo te va, Aldo Luis? Te ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luis? Bien, eh, hablando de esto de la dieta, te quería consultar si por lo menos allí en la villa, en la 11 1114, eh, tanto el gobierno de la ciudad o el gobierno nacional, están cubriendo esas necesidades alimenticias, y si le están llevando bolsones, y si le están llevando este eh, alimentos que sean nutritivos y esenciales, como vos decís, verduras, eh, alimentos frescos, eh, si lo, lo hacen en forma individual o si lo están haciendo a través de los comedores y los comedores cómo se le están arreglando, eh, porque ahí me imagino que debe haber varios comedores en la, la 1-11-14. Hay muchos comedores y normalmente este hay mucha población y especialmente en, en los últimos años ha crecido muchísimo la, la, la población que, que demanda comedores porque porque bueno porque no tiene digamos porque no le alcanza eh, y, y tam, el tema es que muchos de los comedores ya están cerrando porque la gente que, que trabaja en ellos no no es que Se le han provisto todos los elementos de cuidado y este bueno se va contagiando porque esto aumenta mucho en el barrio y varios comedores ya han cerrado porque porque su gente se puede contagiando digamos ¿no es cierto entonces esto multiplica el problema y además la eh, demanda de comedores también ha ido aumentando porque este mucha gente no puede hacer los trabajos que, que venía haciendo habitualmente además está el tema de sí. la gente que se tiene que aislar para la gente que se tiene que aislar hay un trabajo como bastante artesanal que hacen este, algunas instituciones como el Instituto de la Vivienda de llevarles un trabajo de, de llevarle eh, las cajas de alimentos y las cosas de limpieza lo que pasa es que esas son todos elementos secos es muy difícil organizar este claro organizar eh, toda la logística de, de llevar tanta tanto alimento fresco digamos no o sea, te, te, digamos difícil no quiere decir imposible habría que tomar la decisión política de hacerlo pero bueno no no está esa decisión uh -huh. claro claro y por lo que vos decís este tampoco justamente el cierre de esos comedores es producto de que desde el punto de vista de del Estado, del, del sector público, le han eh, provisto de los elementos para que esa gente pueda seguir asistiendo los comedores a la gente que, que lo necesite, porque eh, parecería que es una cadena una cosa con la otra. Y es una es una cadena que, como decía, tiene que ver fundamentalmente con que sigue siendo una villa y este este no, no no se ha urbanizado el barrio como como debería haberse hecho, como hay una ley que ya tiene casi 20 años, digamos, ¿no? Y pregunto al la gente de la villa que con más tiene tanta confianza y que, que quieren tanto, ¿qué qué dice del COVID? ¿Qué es lo que ellos piensan? ¿Qué es lo que bueno, a ellos que les hay, preocupa? Y y en general hay mucho mucho temor al al covid y a, y, a, y a lo que viene con el covid que es este todo el tema del aislamiento, de que te llevan de un lado para otro y te hacen esperar muchas horas que sin saber muy bien qué a dónde vas a ir, este y algunas situaciones este bueno se ha ido reclamando bastante y ha habido este varios amparos y toda esa situación y entonces ahí este se se está mejorando bastante varias cosas, pero este hubo varias situaciones así como de de de de maltrato, digamos, y eso este eso por un lado. Por otro lado, este la gente bueno, como todos, tenemos mucho temor y entonces es muy respetuosa de todas las medidas, es muy raro ver a alguien tapaboca es muy raro ver gente este qué sé yo jodiendo por la calle digamos la gente respeta bastante el aislamiento todas las cosas hasta donde puede porque hay cosas que este que que, que son muy difíciles porque bueno ten que salir a buscar el alimento tener que salir a buscar un mango digamos tener que, que hay muchas cosas pero en general en líneas generales este se respeta muchísimo todo todo eso y, y se apoya muchísimo en el sentido que este se, se reta quien no lo hace digamos no y cómo están ustedes trabajando hacia o sea, los trabajadores del cesac ve? cómo están organizados tienen los insumos para protegerse cómo están ustedes eh la verdad que, que nosotros venimos en un proceso muy interesante muy lindo te diría de de de de constitución de grupo y en general en la, en la y en el trabajo y en el trabajo justamente con el barrio y entonces este en, con con esta pandemia así como se ha potenciado lo malo también se ha potenciado lo bueno y el, el, el, el equipo ha respondido de una forma o sea muy muy buena y estamos trabajando muchísimo digamos tanto en el seguimiento de todas las situaciones de llamando por teléfono o cuando no hay teléfono acercándonos o esté llamando por teléfono y, y, y toda la gente tiene nuestros teléfonos con lo cual son diálogos que te imagina que a esta altura este no esos diálogos son de domingo a domingo y, y de, casi sin horario digamos no es cierto porque bueno todas las cosas que, que, que le pasan a la gente que necesita que bueno y eh, así que la verdad que se está trabajando mucho muy bien sea este y particularmente hemos hecho como al lado hay un reundante que que pertenece a, a hábitat de este al Ministerio de hábitat y muy ya, gentilmente nos lo han cedido digamos ahora como está cerrado, entonces vamos a decir ahí al lado hacemos todas las actividades más este que se pueden aislar de todo lo que puede puede ser enfermo que sería como la vacunación, el con, control de toda la, la justamente de toda la gente que tiene enfermedades crónicas, que como la diabetes, la, la la hipertensión, todo eso que que bueno, que en general este se ha se ha dejado de tratar bastante en el sistema, pues como de todo es COVID, digamos, no. este bueno, pero efectivamente la gente que más necesita en este momento, los, los niños sanos, las embarazadas, salud reproductiva, tuberculosis y todas esas cosas, este bueno, esas las seguimos tratando. Y entonces bueno, tenemos dos lugares y este y bueno, y, y también este bueno, todo lo que sea en la entrada se, se organiza, se hace la, la, la, la, el primer cómo llamaba, triage, digamos. Y este y se se evalúa en un consultorio especial este todo lo que es que puede ser tenga que ver con, con el tema COVID, digamos, ¿no? Que tengan problemas respiratorios, uh -huh. problemas de olfato, bueno, todas esas cositas. Sí, sí, sí, sí. De ahí, bueno. este, si alguien es, este tiene síntomas, este se lo manda con, con unos micros que pasan cuatro veces por día a alguna uh -huh. de las UFU, que son las unidades especiales que hay en los hospitales o en San Lorenzo para este el hisopado y, bueno, y ahí empieza otro circuito, digamos, ¿no? Mirá, acá me está escribiendo un oyente que trabaja sí. en el centro de salud en otro lugar, pero que le interesa mucho este tema, que uh -huh. dice, ¿qué estrategias usan para capacitar a la población de los cuidados necesarios? Bueno, este nosotros en general tenemos bastante trabajo barrial con este tema de los equipos este, territoriales, digamos que no hemos hecho los equipos como... Como, ...como eran planteados desde, desde el Ejecutivo, que eran este, con, con enfermería y, y médicos solamente... ...sino que son equipos este bien interdisciplinarios... Con, ...y entonces todo eso lo venimos trabajando ya hace tiempo... En, este, ...y lo mismo ahora en todas estas conversaciones telefónicas... ...y en todo lo que puedan hacer este, los comedores, las casas de la gente... Este, bueno, eso es lo que vamos transmitiendo casi continuamente donde podemos, ¿no? O sea, que ustedes salen al barrio, ¿no? Se quedan metidos adentro del centro de salud. No, no, claro, claro. Y además tenemos, bueno, también este, todas las redes de, de, de, del centro, hay que trabaja mucho algunas compañeras que son como el Instagram, el Facebook, eh, todas esas cosas que yo como... Yo más neófito digamos pero, pero hay bien, compañeras que está se muy dedican bien. bastante a ello bueno, o algo, compañeras que hablan en las radios como por ejemplo, no sé a quién se le ocurre esas cosas eh, te diría que ya es hora de que vayas a descansar que tu familia te recupere porque alguien me contó que parece que te quieren echar de casa y eso no está bueno algo no, en realidad al contrario me quieren alguna vez en casa digamos Ah, bueno, bueno, ya, perfecto, bueno. bueno abrazo enorme como siempre abrazo para vos, para todos mis compañeros del CESAC 20 que yo sigo siendo parte tengo mi, mi, una partecita mía ahí siempre este, y abrazo a Judith también Dale, muchísimas gracias igualmente abrazos virtuales obviamente eh, por supuesto Obvio, obvio, codazos, codazos Ciao ¿eh? ciao. Buenas noches. Buenas les mando. Chau, chau, chau. Hasta las 21, quédate escuchando Oid mortales. city that's new en secreto aventuras amorosas cuando mis padres viajaban 21, quédate escuchando hoy mortales Estamos invadiendo Mortales Siempre a través de la M6 de por www.laretaguardia.com.ar Tenemos en línea al doctor Oscar Barcacel y no quiero hacerme esperar por las dudas. ¿Qué tal, Oscar? Buenas noches. <risa> ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Por qué eso ¿Qué? De, porque qué hizo de, de hacer hacerme esperar? Nah, nah, mientras se pueda, está todo bien. Sí, bueno, pero ¿se puede? <risa> está complicado, Oscar. Bueno, eh, eh, es una pregunta retórica la tuya, ¿no? ¡Ja, <risa> <risa> Bueno, estamos hablando con el doctor Oscar Valcarcel, eh, es eh, querido amigo del Hospital Pirovano, querido médico del Hospital Pirovano, esposo de una gran y querida compañera del Hospital Pirovano también, y está yo que está siempre ahí a la, a la mano derecha del doctor Crescenti en el SAME, con un trabajo que yo, yo la verdad que te admiro, no te envidio, Y, y no sé, y banco y, y, y no sé cómo hacés. Bueno, yo en principio te, te agradezco mucho lo que estás diciendo, Cris, pero te vuelvo a repetir algo que dice Alberto siempre. Eh, nosotros somos las caras visibles, pero en realidad el laburo es un laburo de equipo que viene remando hace rato y que, bueno, eh, estamos todos trabajando en la misma línea, ¿no es cierto? Eh, me viene a la cabeza una frase que leí el otro día que decía que sin una buena orquesta atrás, un director de orquesta es un tipo que mueve un palito en el aire, ¿sí? Eh, el mérito es de todo el equipo que está trabajando, y no solo desde el SAME, también desde los hospitales del gobierno de la ciudad, desde muchos lugares está todo el equipo de salud poniéndole el pecho las balas, esto es clarísimo. Uh -huh. ¿Y cómo estamos, Oscar? ¿Qué... Te dejo, digamos, como libre para que vos me cuentes lo que a vos te parece que es importante, que sepamos. Mira, eh, a ver, si uno se maneja con los números, eh, yo te diría que estamos surfeando la tsunami. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, todos los pronósticos eran apocalípticos y teóricamente en esta época ya tendríamos que estar como veíamos las imágenes de España, de Italia, de Nueva York y la verdad es que eh, no no no vemos eso traducido en realidad. Por supuesto, hay sí circulación viral, hay pacientes que se internan, hay casos, hay neumopatías, hay desde lo desde lo asintomático hasta lamentablemente las insuficiencias respiratorias graves, pero no en la cantidad que uno esperaría uh, probablemente sea el famoso el famoso efecto de, de aplanar la curva eh, pero también por otro lado esto hace que uno internamente diga bueno cuándo va a llegar eh, el famoso la, la explosión es cierto cuándo va a llegar el aluvión de casos cuándo vamos a estar en el borde Ojalá, ojalá, y esto es el deseo de todos los, los trabajadores de la salud, esto transcurra en estas condiciones y podamos eh, ir saliendo de a poco de, de, del confinamiento, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que también es cierto que es una patología relativamente nueva, que no se conoce demasiado, que se está investigando, pero muchas de las cosas van surgiendo sobre la marcha. Entonces eso también hace que la planificación de acciones sea mucho más dificultosa. Tenemos una ventaja de tres meses, digamos, sobre lo que pasó en otros países que nos permite implementar algunas acciones, pero por otro lado vemos que en esos otros países todavía la cosa está dando vueltas, ¿no es cierto? Es bastante complicadito. Sí. Y, y ustedes también están así como en grupos A y B, que se dividen, que se reparten para, digamos, esto de que nos dividen a los grupos de salud, porque si alguno cae, queda lo, la de otro grupo, bueno tiene eh, este tipo de restricción? Exactamente. Yo te diría que, afortunadamente, porque la providencia o, o las medidas de prevención que hemos tomado este han sido eficientes hasta el momento, y toco todas las maderas que tengo por acá al grado mío, nosotros no hemos tenido... Eh, personal nuestro afectado, eso es importante tanto a nivel médicos como a nivel enfermeros, como a nivel conductores, como a nivel radiooperadores y administrativos, digamos en toda la gente que depende de SAME, hasta el momento no tenemos casos confirmados pero también es cierto que Bien. te obliga a esto a, a, a rediseñar toda la estrategia y sí, tenemos equipos conformados que se van rotando, cosa de garantizar en el supuesto caso de que tengamos alguno afectado, poder reemplazarlo sin resentir la calidad de servicio. Claro. Eh, Luis, sí. querías preguntarle algo a Oscar. ¿Qué tal? Buenas noches, Oscar. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo te va? No, quería saber, bien, bien, bien, quería saber eh, si, si esta situación de cuarentena, eh, uh -huh. más allá de lo que vos estabas explicando, de, de, de también cómo se están dividiendo en grupos, eh, si tuvieron que reconvenir mucho todo el sistema del SAME eh, en toda esta instancia, ¿no? Porque me imagino que también, como en cualquier momento... O, Eh, tienen que ir a acudir a emergencias por alguna otra enfermedad o por accidentes que, dada la situación de cuarentena, evidentemente bajó, por ejemplo, mucho lo que fueron eh, y que son siempre los accidentes de tránsito, que quizás lo que más acuden ustedes, ¿no? Pero digo, ¿tuvieron que, que modificar mucho todo el mecanismo? Sí, sí, sí, sí, sí. mira, eh, partiendo de la base que eh, se nos... Eh... Confió, por decir de alguna manera, la tarea de la recepción de llamadas de de la población sobre, sobre la línea 107. Eso hizo que los primeros días, sobre todo, que la gente tenía muchísimas dudas, muchísimas preguntas, hubo, digamos que rediseñar el flujo de, de llamadas en la central operativa, porque como ustedes bien dicen, la ciudad sigue independientemente de COVID, eh, no te olvides que también hay dengue, no te olvides que estamos entrando en época invernal, estamos entrando en la época de la gripe común, estamos entrando en la época de las bronquiolitis de los chicos y a pesar de que hay menos tránsito vehicular, cuando se pegan el palo se lo pegan en serio, de hecho, la, la otra semana, este nuestro propio director general estuvo envuelto en un incidente vehicular, uh, entonces no podemos dejar de lado, decir, ah, no, nosotros estamos solamente para la contingencia COVID. ¿sí? También es cierto que, yo no sé si es en parte por el tema de la de la cuarentena y en parte porque la gente tiene un poco de, de solidaridad en este tipo de eventos, cosa que hemos visto otras veces, hay muchas llamadas que antes entraban al SAME por patologías no críticas que hoy día no están entrando porque la gente recurre a otros prestadores como por ejemplo sus obras sociales o sus prepagas que en otros momentos eh, digamos que eran puenteadas y esta llamada nos entraba directamente Sí hemos visto una disminución global de la cantidad de llamados por otras patologías cosa que también nos lleva a eh, preocuparnos porque sabemos que por ejemplo los eventos cardiovasculares siguen es más en esta época suele haber más y no nos en, están digamos entrando, entonces uno dice, pucha, ¿qué pasa? Eh, mejoraron la los seguimientos o es que no hay no tenemos un subregistro porque la gente no nos llama. Eh, sabemos sí de nuestros compañeros de los hospitales que en los hospitales bajó mucho el nivel de consulta la cantidad de consultas, y eso en algunas patologías es preocupante, ¿sí? o sea, hay muchas eh, alternativas para continuar con los controles, pero la gente no tiene que dejar de de, de lado sus tratamientos y sus seguimientos porque estemos en, en esta época con el COVID dando vueltas. No sé si si, si logro explicar lo, lo que quiero decir. Sí, sí, Oscar. Eh, ahora que se está hablando mucho de, las, de, bueno, de lo que está pasando en la Villa 31, en la 1 14, los barrios populares hay algún procedimiento, ustedes de manera distinta, tienen algún procedimiento en particular o se mantienen no. los mismos protocolos y que corrientes? Okay. Sí. Te explico, eh, en principio el procedimiento de atención es el mismo, nosotros no, no discriminamos si es en, en un asentamiento, en un barrio de emergencia, en el barrio 31, en la 11 11 14 no, no. Para nosotros son llamados y se le da respuesta. Sí es cierto que a veces operativamente es un poco más difícil acceder por el tema de que la circulación eh, es muy simple, eh, hay algunos lugares en la 31 que la ambulancia no pasa por la calle son muy chiquititos los pasillos y la ambulancia no llega, entonces tenemos que articular con los referentes locales puntos de encuentro o a veces usamos los centros de salud que están localmente como para eh, basarnos ahí, pero después otro tipo de diferencia, uh -huh. no en absoluto en absoluto uh -huh. Sí, sí es cierto Bien. que la, las condiciones, digamos, habitacionales de algunos de estos barrios hacen que eh, el riesgo de, de circulación y de aparición de casos sea muy muy elevado y estamos preocupados. Sí. Sí, sí, sí, lo mismo que, bueno, nos pasó la semana pasada con el tema de los geriátricos que vos bueno, sí, en el sí, Ahí tenemos también que tener en cuenta algo. Uh, a ver cómo lo puedo decir para que sea correcto y no se me malinterprete. Uh, el tema de los geriátricos no es nuevo. Lo que pasa que la aparición de casos de coronavirus en esas comunidades pone al descubierto muchas falencias pero eh, no puedo entender que los responsables de una institución geriátrica desaparezcan. Nos pasó la otra vez que llegamos a un geriátrico y no había nadie. Había dos auxiliares de enfermería y un tipo de mantenimiento atendiendo a los viejos y cuando preguntabas pero ¿quién es el responsable de esto? No está, no está, no está, no está o sea, son cosas que sí. como decía como decía Camus en, en su libro no cuando se desnude el alma humana se ven las cosas más espantosas sí, sí, sí, sí seguro igualmente, eh, nada eh, han tenido refuerzos en cuanto al personal o a la cantidad de ambulancias tienen los consumos necesarios eso, ¿cómo, mira, cómo están? Eh, nosotros estamos bien Correcto. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, como teníamos un parque de, de vehículos, de, de móviles de, de emergencia bastante importante, lo que hicimos fue, como te decía antes con la central operativa, que la dividimos, también dividimos nuestros móviles y dejamos. ...para casos sospechosos o confirmados de coronavirus, dejamos una serie de móviles... ...en este momento tenemos ocho con la posibilidad de seguir escalándolos... ...que son equipos que están operando directamente desde la central de monasterio... ...para que para asegurar que el resto de las dotaciones y el resto de los móviles sigan prestando servicios. Nosotros en cuanto fundamentalmente a insumos y a equipos de protección personal garantizamos la provisión a todos nuestros efectores. Eso es importante porque es un punto que eh, nos requiere digamos un, un dispositivo para la provisión de elementos que está muy ágil y muy aceitado. También es cierto que en la medida que la gente que hace el llamado sea honesta en la información que nos suministra, nosotros podemos... Eh, lar ese término es decir separar y sí. cuando tenemos cuando tenemos un caso con sospecha fundada. Ahí despachamos esos móviles especiales que eviten los los cuadrados que tienen la de atrás separada de la parte del conductor como para tratar de minimizar el posible impacto sobre nuestras dotaciones. Lo cual no quiere decir que las ambulancias comunes de auxilio que están en, en la base de los hospitales, que son los que salen a hacer los auxilios en la vía pública, si se encuentran un caso sospechoso, tienen elementos como para garantizar la protección del personal nuestro. ¿Sí? Uy, se cortó me parece. Bueno, no bueno. importa. Estábamos hablando con el doctor Oscar barker -Sell. él es sí. eh, médico del SAME, una de las principales cabezas del SAME, junto con el doctor Alberto Crescenti, y a veces, este, eh, bueno, puede costar ubicarlo porque él está trabajando y cuando no está trabajando no es tan fácil de... no, no siempre puede estar disponible. Bueno, ahí está, bueno, ahí, ahí está tenemos. de verdad. Pero digo, que tengo aquí, me va a hacer un una pero no, no. Sí está en el operativo la retaguardia, doctor Bancase. Eh, Oscar, vas a sí. nivel personal. Te eh, digo, cuando vos llegas a tu casa, es lo que hacemos todos los que trabajamos en salud, que medio que nos desnudamos, nos metemos bajo la ducha, eh, sí. estamos medio aislados de la familia. ¿Te pasa bueno, lo mismo? Eh, es es es un una una unos nuevos hábitos que tuvimos que incorporar. Eh, vos no te olvides de algo, Claudia forma parte de el grupo de población de riesgo, a lo cual cuando yo llego a casa tengo esperándome a la entrada ya el, el cesto para poner la ropa, el, el pulverizador con la lavandina, esto de una ceremonia que terminó, digamos yendo para para adentro en calzoncillos este y, y me vuelvo a vestir con ropa de entrecasa. Por otro lado también, eh, a ver, a mis viejos hace dos meses que no los veo, a mi nieta la veo por videollamadas, eh, es un tema con los afectos que por un lado te, te moviliza y te da una situación bastante difícil, pero por otro lado sabes que tenés que protegerlos, viste, yo... En el caso de mis viejos ¿Sí? tienen 90 años, no voy a ser yo y que lleve el corona a la casa de mis viejos. Eh, con respecto claro. a mi nieta, la misma situación. Es duro, no te digo que sea fácil, es duro. Nos pasa a todos en general que estamos un poco distanciados de, de nuestras familias. Pero bueno, son la regla de juego y hay que respetarlas. Sí, gracias. Es así. Bueno, Oscar, me alegro tanto que no estés en una operativa, porque eso quiere decir que también estás más relajado, eh... más descansadito. <risa> Lo que pasa es que, bueno, bueno. Eh, mirá, eh, Cris, voy a usar una analogía que no es buena, pero que, que entra. Eh, cuando estás en guerra no sabes cuándo es la batalla, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces aprendés como aprendíamos cuando estábamos en la guardia, a los 20 minutos que tenés tranquilos de aprovecharlos. Porque cuando suena el teléfono o, o, o aparece la voz del jefe convocando, y bueno, no ahí no hay hora, no hay día. Yo la otra vez lo comentaba con, con nuestros compañeros, ya no sé qué día es, son todos los días iguales, ¿viste? este Pero bueno, por lo menos sabemos si es de día o de noche, que ya es mucho. Exacto. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por por esta conversación, te mando un beso muy grande, otro beso enorme para tu esposa, para Claudia, que muchas veces también ha estado en nuestro programa, ella es obstetria, y, y bueno, nada, eh, seguiremos charlando en otro momento, nos vemos en algún momento en el hospital, ¿te parece? Mirá, eh, todo pasa, y de esta también vamos a salir, uh -huh. así que lo importante es que es que todos nos cuidemos y cuidamos a la gente que nos rodea. Esto es una labor en la cual yo creo que todos los integrantes de los equipos de salud tienen un rol, además de asistencial, un rol, yo diría docente, que es hablar y explicar por qué las cosas son como tienen que ser. Es duro, es difícil, pero cuando uno lo entiende es más fácil transmitirlo. ¿Me entendés? Y bueno, esto también hay que hacerlo sobre la población general. Eh, lo que más nos interesa es que la gente se cuide. Viste, a veces uno ve, no sé, acá desde el balcón de casa, yo a veces veo pasar gente con cochecitos, con con nenes chicos, y digo, pero, ¿cuál es la necesidad de salir a hacer las compras con los chicos? Vaya un adulto, y, y tratemos de que sea ese adulto que se ocupa de hacer las compras, sea el que menos factores de riesgo tenga, y que vaya con su barbijo y que mantenga la distancia, bueno, to, todo lo que todos sabemos. Pero a veces, entiendo... Para muchos puede ser difícil hacerlo, pero es el único camino que está, digamos, accesible a todos. Entonces aprovechemoslo Es así. Y bueno, bueno esa... doctor, muchas gracias por esta comunicación y que tenga una hermosa semana. Tranquilo. Gracias. Lo mismo para ustedes. Si pueden, quedarse en casa y los que no puedan, bueno, por favor, que se cuiden. Este sería el mensaje. Gracias por llamar. ¿eh? no, Un gracias a vos besos grandes para todos chicos sigan bien, hasta chao, luego chao,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 Saber que el pe perro és perruïna mà Quero descolgar el sol Chafalear entre les onques respirar mi soledat Corre entre los passillos i buscar la de que el pe mortales. Les agradecemos a Julio Pardo en la M690, a Fernando Tevele en la retaguardia y nos vamos yendo, Luis, entonces con Mañanas Campestres, ¿te parece? Nos vamos, nos vamos con Mañanas Campestres hasta el próximo lunes. Y el próximo lunes vamos a tener una invitada de esas invitadas que ya son parte también de OID. Mortales la doctora Catalina Galati. Así que no se pierdan el próximo lunes que la vamos a tener a la doctora Galati con nosotros, ¿sí? Muy bien, muy bien. No la vamos a tener como siempre en el estudio presencial, pero bueno, va a estar igual. Seguro, así es. Bueno, eh, gracias por escucharnos y nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama OID. Mortales. Chao.